¿Qué suegra, que es la que? Pues vivo ahí. ¿Dónde van? Voy para una c i t a m é d i c a Los pego. Sube por ahí. Ay. Llegó la despedida en contra de nuestra voluntad. Hay que decir adiós.